Beatles r o c k Band es algo así como un homenaje lleno de colorido, dedicado a todos aquellos rockeros con mayor influencia de todos los tiempos. Todo en el juego, desde el estilo artístico hasta el desarrollo de modo historia, está en perfecta sincronía con el mundo de los Beatles, y para los fanáticos del cuarteto de Liverpool, hay mucho más que las 45 canciones incluidas en él. A diferencia de la mayoría de los juegos de su tipo, en este título lo que menos importa es ir superando retos difíciles, es más bien acerca de vivir una experiencia. Sin embargo, eso no significa que no haya canciones difíciles que representen dignos retos para jugadores experimentados. Lo que harás es seguir la carrera de los Beatles desde sus inicios en The c o v e r Club, justo hasta su tocada final en la azotea de los estudios Apple Records. Durante este viaje mágico y misterioso, aprenderás algunas cosas interesantes sobre la banda, que seguro desconocías. Como ya es costumbre, si solo quieres tocar unas canciones, puedes entrar al en modo Quick p l a y Todas las canciones vienen desbloqueadas desde el principio. No hay modo de creación de personaje y cada canción te ubica en un escenario específico. Pero quizás te preguntes si todas las canciones vienen desbloqueadas desde el principio. ¿Para qué podría querer entonces jugar e n modo historia? La respuesta es sencilla. Al hacerlo, podrás desbloquear estupendos extras. Fotos, audios y videos de The Beatles pueden ser conseguidos a través de un amistoso sistema de recompensas. Algunas de estas recompensas pertenecen a un material nunca antes visto. También puedes esperar muchos hechos acerca de The Beatles, investigados por el propio Ponma Time. Cada una de las recompensas son realmente fáciles de obtener. Y están basadas en el número de estrellas que obtienes al tocar cada canción. En tanto que Harmonix no ha dado detalles acerca de la mayoría de estas recompensas, te podemos decir que una de ellas es un álbum especial navideño de los Beatles, disponible únicamente para los miembros del club de fans en los años 60. Puedes escuchar el disco completo si así lo deseas, lo cual, dicho sea de paso, resulta ser una experiencia surrealista. El modo historia, como tal, está separado por varios capítulos, cada uno con su dotación completa de canciones conectadas con esa parte de la historia de la banda. Inicias tal y como los b e a t l e s l u c i e r a n en The Cabal Club, darás algunos shows en vivo para reducidas pero muy entusiastas audiencias. Las canciones son rítmicas y pegajosas, pero carecen de la complejidad que podemos escuchar en aquellas que componen la segunda mitad de la carrera de The b e a t l e s Más adelante, experimentarán la aparición del grupo en el show de Ed Sullivan, incluyendo el famoso presentador de televisión en él. Eventualmente, te encontrarás con la segunda mitad de la carrera del cuarteto, en los estudios de Amy Roll. Aquí te tocará ver a la banda sumergida en el estudio, con un audio nunca antes escuchado, y entonces tendrás la oportunidad de escapar a mundos imaginarios, para tocar como si estuvieras en un filme animado perdido de los n e a t l s Terminar un capítulo en el modo historia te llevará a una escena en la que se muestra con imágenes y sonido la rápida evolución de los v i r u s h a r m o n i x siempre ha tenido una mejor integración visual que la de Guitar Hero de Activision, pero lo incluido en The v i r u s Rock Band va mucho más allá de lo que hayamos visto en cualquier juego de música hasta hoy. Desde luego que esto no es suficiente para hacer de este un juego brillante y bueno. Pero al menos la demostración de una hora a la que se tuvo acceso dejó con la boca abierta en más de una ocasión a los que tuvieron la oportunidad de jugar. Al ver la manera en que se d e s a r r o l l ó el modo historia, nos hace entender el porqué de no invitar a otros artistas al juego. Incluir, por ejemplo, un grupo como w i z e r d habría desentonado enormemente. Incluso poner canciones que los miembros de la banda hicieron y e s t a n d o separados tampoco habría tenido sentido. Es por ello que el resultado final de Rock Fan Beatles es una experiencia relacionada exclusivamente con la banda más influyente y popular de la historia de la música.